Procrastinar, todo lo que quieres saber sobre un libro que todavía no lo había... Buenas y santas, bienvenidos a otro episodio de Podcastinar. Este podcast dedicado básicamente a hablar de libros que todavía no hemos leído, pero que tenemos como esta especie de ligera intención, ligera proyección para saber... Intensa intención de leerlos, claro. aunque nunca alcanzan las intensas vocaciones. Por supuesto, el que habló recién es el querido Sebastián Arnaiz. Mi nombre es Fernando Abogado y vamos a hablar en el día de hoy, en este podcast tan particular, de un libro que a mi juicio es como... Ya de movida diría la sorpresa del año eh, Es muy bueno empezar el 2019 con este aviso Que es la edición de la poesía completa de H. A. Murena El eh, amigo Héctor Murena Correcto, ese querido y nunca bien ponderado eh, Intelectual ecléctico, podríamos decir eh, Extraño dentro de la tradición argentina Que eh, tampoco es reconocido precisamente por ser un poeta No es reconocido por nada Claro. Y es muy reconocido por todo. Por todo, al mismo tiempo. Si acaso es muy reconocido, pues... Sí, medio como ya estamos metidos. Esos los... reconocimientos un poco sí. ocultos, ¿no? Sí, eh, o sea, Murena estaría, casi te diría como dentro de lo que sería la, la órbita del stardom de, de los intelectuales argentinos, como ahí, no sé si cabeza a cabeza, pero uno lo ubicaría muy en la zona viñas en términos de, de proyección, importancia, no sé cómo decirlo, pero no reconocimiento tiene efectivamente, de hecho desde la generación ¿no? de Viñas, sí, sí, y esos, sí. diría más bien esos intelectuales eh, que fueron jóvenes durante el peronismo y el posperonismo y que, que un poco estuvieron marcados de distintas eh, formas por la presencia tutelar de tal vez el, el gran intelectual del siglo XX argentino que es Martínez Estrada ¿no? eh, Viñas a su modo eh, como una forma del de estradismo y Morena eh, tal vez como un un seguidor un poco más fiel, porque sigue tal vez no solo el gesto intelectual de Martínez Estrada, que es algo que tal vez Viñas hace, eh, sino también algunas hipótesis eh, interpretativas de Martínez Estrada que son las que quedaron un poco eh, añejas hoy. Sí, eh, y aparte con otro condimento a toda esta cuestión, que la edición de la poesía completa sale por la editorial Pretextos, su nombre es... Eh... Una corteza de paraíso Una corteza de paraíso Y recoge lo, la obra poética de Murena Entre el 51 y el 79 Es una edición que está realizada por María Negroni La escritora y crítica María Negroni Y por Federico Baera, eh, Barea Que es un crítico de arte, si no me equivoco y tienen el prólogo y la bibliografía hechos por ellos dos lo cual creo que reúne una cantidad de libros de poemas de Murena que hoy solamente se consiguen en sus ediciones eh, de época revisando cajones viejos o las bateas virtuales de Mercado Libre Sí, y aparte también eh, habla muy bien de la figura de Murena hablando de, de la figura de intelectual que es eh, alguien que también tiene este gesto ensayístico de ser, hablando de Martínez Estrada y demás como eh, tendiente a no llamaría lo místico pero siga como a, a, la, a la dureza interpretativa ¿no? como algo que, que no está tan puesto quizás en la órbita de, de lo de la cercanía con el marxismo por decirlo de alguna manera Yo, igual medio atrevida de mi parte pero permítame un atrevimiento de viñas, qué sé yo, ¿no? que uno lo, ya lo emparenta, tipo bueno, la lucha y demás eh, Murena está un poco más cerca de la cuestión más distante, reflexiva interpretativa eh, que por ahí está más en la línea de, de cierta idea de tradición, me atrevería a decir de otros miembros de, de la revista Contorno para Volver a Viño, ¿no? Hay un libro de Leonora Diamant, sí, eh, que es eh, tal vez uno de los libros de que participan. Es libro un o artículo, perdón. No, Leonora, tiene un, Leonora Diamant tiene un libro que un es, libro, eh, sí, no sí. sé si no es un formato de su tesis doctoral o algo similar. Eh, no, que, no es doctora. Que toma, de, así que, es... que toma como el libro, me acuerdo, de este salió en la excelente colección de ensayos eh, puñaladas de de la editorial Coligüe ah, hace claro. una, sí, sí, sí. ya unos 10 años y en ese libro eh, que se llama La vacilación afortunada que es una frase de, de Murena con la cual él define el ensayo como forma ¿no? esa pregunta que, que atraviesa todo el siglo XX tal vez del ensayo bueno de Montaigne en, en adelante pero el siglo XX creo que eh, con grandes teóricos como Adorno etcétera pensándolo eh, recae en la pregunta sobre el ensayo como forma y Morena tiene esa respuesta me parece muy, muy bella ¿no? La, la vacilación afortunada llama él a los ensayos y es el título que le da diamenta a su libro que estudia los libros de ensayos de, de Morena y hace un rastreo que va desde un pegoteo mayor con Martínez Estrada y la idea de la, la, la Latinoamérica condenada por su origen hacia el cierta, no llamemos evolución pero sí eh, Modifica, mutaciones que va teniendo la perspectiva de Murena en los ensayos, que lo pegotean cada vez más con lo poético, eh, hacia una idea de la zona sagrada, del de de sí, lenguaje y el, lo metafórico. Exacto, el clásico libro La Metáfora y lo Sagrado del 73, creo que es. Es ahí, sobre los 70, publica sí. La Metáfora y lo Sagrado, donde este ensayismo se aleja, si se quiere, de ciertos conceptos, creo que a eso te referías, más ligados a la materialidad, la, la historicidad más eh, concreta. Eh, esas cosas concretas que siempre reclamaba Viñas no, para ir a preguntas si se quiere, no las llamaría espirituales pero sí que, eh, que se van alejando de esa referente y esas condicionantes eh, más materiales Podcastinar todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no leímos hoy una corteza de paraíso de Héctor Álvarez Morena Mi comparación con Viñas o mi puesta a punto de Viñas Tiene que ver con una anécdota de que Viñas y Murena se golpearon fuertemente eh, Y que eso un poco disparó el nacimiento de la revista Contorno eh, Que es cuando sale esta revista que dura un solo número que La 101, es la 101. exactamente eh, Murena que era el director de la revista se pelea con Viñas Viñas, bueno, eh, arma una carrera de, de, de, de pelearse Y de, en algún sentido, proyectarse como alguien que está dispuesto a la pelea y justamente después de ese enfrentamiento se forma la revista Contorno es significativo para mí porque también habla de si se quiere, dos modos de pensar en ensayismo argentino, ¿no? Algo más eh, ligado a lo corporal, lo inmediato esa materialidad eh, captable eh, en términos de lo real uh -huh. eh, frente a Morena que tiene esta cosa un poquito, yo, uno podría llamarlo esotérica, pero me parece a mí que justamente el título de la metáfora y lo sagrado deja bien pintado cuál es el espíritu ensayístico por el cual nosotros conocemos a tal autor alguien que también estuvo vinculado a la revista Sur Exactamente, eh, de hecho el lugar que ocupa en la revista Sur es muy interesante Interesante, pues empieza a publicar, era un pendejito bastante irreverente. Eh, en la revista Sur eh, tiene una columna que se llama Los penúltimos días, gran título también. Sí. Eh, que sí, creo que era la, la recogida de esas columnas en la editorial Pretextos también en algún momento. En, en esas columnas eh, se permite, por ejemplo, algunos bardeos a Victorio Campo, la directora y dueña y propietaria, y quien lleva adelante en gran medida la revista Sur. Y es de los pocos que se permiten discutirle desde las páginas de la revista Sur a, a Victorio Campo. En esa misma columna eh, tiene una, un artículo donde critica fuertemente, por ejemplo, la poesía de Borges lo tilda de nacionalista por la, los poemas de los años 20, eso que Borges en los años 40 eh, intentaba ocultar eh, por todos lados y Murena ahí lo, lo sale a denunciar como un nacionalista, ¿no? en el contexto del peronismo al pobre Borges que estaba ahí eh, intentando ser opositor al gobierno. Terminamos con un poeta muerto no hace mucho tiempo y muy joven, Héctor Murena No, yo no he leído nada de él ¿Por qué eligió el nombre de Murena? Bueno, no sé El nombre que significa lo, el, Crueldad no, Yo no he leído nada de Murena, pero tengo un buen recuerdo personal de él yo, yo no sé Claro, yo me quedé ciego en el 55 Releía los clásicos No leía mis contemporáneos Y Murena es Muy posterior a mí, desde luego Un hombre joven Pero esto no es un juicio contra Morena. Simplemente confieso mi ignorancia. Además, él cultivaba la novela, que yo no cultivo, fuera de Joseph Conrad o, o El Quijote. Y en la misma columna, los últimos días, me acuerdo que también eh, reseña favorablemente a La Adán Buenos Aires libro que había sido vapuleado por González Lanusa en la reseña principal que salió en la revista Sur de La Dan Buenos Aires y que en su columna, que iba en las últimas páginas, en letra chiquitita, en la revista Sur, este pibe que tenía 25 años en ese momento, dice, che, ojo, La Dan Buenos Aires es un cabo de risa, es, eh, realmente es una novela donde están pasando cosas, eh, no como las de Mallea y estas cosas que festejamos en esta revista. Claro, sí, sí. Eh, y ahí, en la casa de Victorio Campo, Lanusa eh, y Borges, se eh, permite desde esa columna lateral de la revista, escribir estas cosas Bueno, eh, Héctor Murena eh, entonces, conocido como ensayista, conocido como alguien vinculado a una tradición ensayística dentro de la Argentina, es también o ha sido también poeta, y ahora por fin podemos tener en un solo libro eh, gran parte de su producción hay que ver si toda, eh, ojalá el, el esfuerzo de María Negroni y este crítico que no conocía, cómo se llama. Federico Bayer, eh, eh, ¿Haya vendido frutos en términos de investigación? Porque abre todo un panorama acerca de, de cómo leer a, a este autor y, sobre todo, también cómo pensar esta especie de vínculo intrínseco que hay, por lo menos en nuestro país, en torno a eh, el ejercicio de la poesía y el ensayo de interpretación. Justamente vos habías mencionado a Martínez Estrada, quien dejó la poesía para convertirse en escritor de ensayos. Efectivamente, el giro que hace a fines de los 20 Martínez Estrada parece invertirse, ¿no? Porque Murena de algún modo uno podría pensar y tal vez la lectura de este, esta poesía reunida nos permita repensar ese, ese vínculo. Murena tiene un acercamiento de su prosa ensayística hacia eh, un pensamiento de lo poético, ¿no? Eh, más centrado en el lenguaje, en ciertas eh, eh, figuras de lo poético, cosa que obviamente eh, se debe haber ido pisando, entrecruzando con su trabajo como poeta. En ese sentido, poder releer ahora los ensayos de Murena con esta línea poética reunida en este libro, creo que nos va a permitir nuevas lecturas ¿no? Muy bien, entonces recomendamos el Una corteza de paraíso poemas de Héctor Álvarez Murena que van del 51 al 79 y esperamos leerlo pronto Pero caramba Miguel, no ha podido sofocar aún su deseo de podcastinar Pues bien Entra en fmlatribu.com, pestaña de podcast, en Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast preferidas. Podcast. podcast, ¿Qué? podcast, ¿Qué? podcast, ¿Qué? podcast ¿Qué?